Primero que tienen que acercarse aquí al Colegio Crecer, en la Secretaría, ahí tenemos unas fichas de inscripción, solamente tienen que traer el certificado del último año que estudiaron. Y no se necesita más. Entonces, por así nosotros poder decirle a qué curso corresponde. Me explico, si una persona eh, eh, llegó a sexto básico pero no lo cursó, él tendría que hacer el, tercer, el segundo nivel en un año, o sea, quinto y sexto. Si ya cursó de, pasó a séptimo, haría el tercer nivel que sería séptimo octavo. Todos estos cursos, dos cursos en uno. en un año, así que es una buena oportunidad, y sobre todo invito al sector de Iquieganza, porque si bien es cierto, tenemos un colegio nocturno aquí en el Cella, pero trasladarse de acá al Cella que es un colegio muy bueno, eh, el invierno es, le cuesta, es más, más dificultoso para llegar allá.